Emenche, astendego, Kianjapunk i Racha Susen, Susenean, astearte Gawetan. A Martyr Dieta Tika Mavia, Kartet, Kianjapunk i Erre pikapenak ostirale gwer ditan entzun. Daitezke, janjakun irratian ere, hamabi terdietatik ordubiak arte. Gurekin remanetan jartzeko, a się da gure telefonoemmakia, bederacji lau Iru, ogeita mawi. Ogeita bost, ogeita Iru. Edo Eajs, Gian irratia. Abbildua gmail.com. Jańia. Rock and roll eta punk doñiu agnagusi, la loguita tamar miniu tuz. Chanchakun irati andonostia euskaldun librean. Eunda da fm eta web orrian. Janja Punk Y Racha Yoa Kaixo gabon entzule guzti Gustie, Jan racha asten dugu hemen Jan Irratian. Donostiako Irrati Euskaldun Librea kunian entzun dezuden bezala. Ta gaurkoan Irratzaio oso berez daukagu prestatuta beraz e, sarrera ontan iragarriko dugu. E, gaurko Irratzaioan izango duguna bereziki. Ba, konzertu pare bat aurkeztuko e, ditugu. Ondorengo egunetan izango diren konzertu pare bat. Eta kontzertu orien protagonistak e, karri ditugu gaurkoan. Gure estudiotara Jan Japunkirratzaio hau girotzeko. Jantzakun Irratia gogoratu Donostiako Irratia Eskandun Librea 107.2 eta interneten en entzun gaitzakuzu Irratibide 107.2 FM-an esan dugu eta gure web orrian ba informazio guztia jantzakun irratiari buruz eta gaurko irratsaioa monografikoa esan bezala Baron Roskou eta Ramonet izango dira hemen e, orduta erdis ba musika eginez musika aurkeztuz eta baita ere Ondonengo kontzertu hauek iragarriz e, Alboka tabernan Iraiak hogeita zei ostegunarekin Zortziretatik aurrera izango ditugu Eta ondarra klubean e, Ostiralean Iraiak hogeita zazpi Beatzitatik aurrera Eta guzti horretaz esame zara dugu Gaurko irratzaioan monografiko ki Gurekin harremanetan jarreni baduzu Hauixe da gure telefono zenbakia Bederatzi lau iru Hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru Iru bibi bi, bi iru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 Rosco, usted, etc. Eta, et Pikachu, Orche, Orche. Bueno, Veras, Gastrella, Seguin, Gaurco y Racha, Decía que íbamos a hacer eh, la, la entrevista en castellano hoy, porque, bueno, pues por las razones obvias, porque no, no se controla el idioma. Entonces, no nos eh, apetece hoy hablar No nos en apetece, eso. Entonces, pues lo primero de todo, para empezar la entrevista y el programa, pues un saludo y decir a toda la audiencia que aquí estamos sentados en una mesa alrededor con Ramonet, con Rosco y con Pikachu. Buenas, buenas noches a todos ahí. Cabón, cabón Bueno, Ramonet, que viene de Barcelona, es el que más sabe euskera parece, ¿no? <risa> no creo, pero bueno, yo más entiendo más que uh -huh. hablarlo Rosco de Donosti y Pikachu, que es el que los ha traído, los ha guiado con la luz divina hasta los estudios de Chan Y ya, bueno, aquí estamos con todo preparado. Por un lado, los discos ya están preparados, los iremos escuchando y desgranando. Por otro lado, también eh, el cartel para ir anunciando el concierto del, vier... del viernes y el jueves, los dos conciertos. Y por otro lado también tenemos una guitarrita por ahí, así que también habrá actuación en directo. Y así lo vamos a pasar entre cerveza y cerveza pues la hora y media que nos queda. Bueno, pues lo primero de todo, eh, tenemos que ubicar un poquito eh, la situación de este concierto. ¿no? Eh, Barón Rosco, por su lado, su repertorio, Ramonet por el, su lado con el suyo, pero los dos os habéis juntado en, en una serie de conciertos que estáis dando, o algunos varios conciertos que habéis dado estos días por aquí alrededor, en Euskadi, pues contándonos un poco cómo ha surgido esta unión. Bueno, fue una, fue una casualidad, la verdad, porque eh, fue a raíz de hace unos cuantos meses. Eh, por mediación de, de Luis Belcha, eh, nada, yo vine de turista, vine de turista y estaba paseando por Donosti, no vine con ninguna intención ni siquiera de traer discos ni, ni hacer ningún tipo, nada, era un viaje puramente de placer y se me ocurrió entrar en la tienda de Luis y dejarle unos discos. Entonces, eh, sin ninguna intención tampoco, por supuesto. Meramente me gustó la tienda y entré con él, crucé unas palabras y le dejé unos discos. Eh, a raíz de, de este primer contacto con Luis, eh, a través de, no sé si fue de la web de Pelcha, si no me equivoco, conocí a los... Bueno, me encontré con la música de Los Hormigones, que es el otro grupo de, de, de, de Rosco. Y y también sin ningún tipo de intención de nuevo le dejé un mensaje pues así de camaradería diciendo que me gustaba que me parecía divertido y me gustaba lo que hacían y tal nada sin esperar ni siquiera que te respondan como tantos mensajes se mandan al cabo del día y muchas veces entonces eh, no sé si fue no, no recuerdo muy bien cómo fue pero bueno la, la respuesta por parte de Rosco fue De un interés total, en tanto. Es pues que yo tengo otra versión, ¿eh? Que lo sepas. Que lo el, el único un mensaje que ha recibido, pues seguramente por eso lo quiso responder, ¿no? Sí, sí, ah, bueno. sí ah, Yo sí, lo recuerdo claro, así, tampoco, o... pues, claro, las cosas no son así, ¿no? Como, ¿Sí? Eh, sí, venga y ¿No, tal, ¿no fue, tal. ¿No fue así? No, no, en realidad yo creo que fue mucho más gracioso y más sorprendente, a en ver, realidad. Claro. Eh, porque, porque yo flipé mogollón también, claro. ¿no? El, el, mi versión es, en realidad no, igual sí, pero yo creo que no, tío, que me mandaste un mensaje diciendo, eh, Rosco, ¿cómo puedo conseguir una reproducción de tus cuadros? Ah, es verdad. Hostia. Rosco con, sí, con sí. O y C y tal. Ah, es verdad. Punto final y tal. Ah, es verdad. <ríe> y, y yo digo, joder, qué, qué tipo y tal, ¿no? Ah, es verdad. Y yo digo, Hostia. bueno, pues, pues... Vale, vale, es verdad. Pues una reproducción, pues... Lo me pues y le claro. digo, pues lo mejor es que te pases por el bule. Punto final. Ah, claro, y yo en Barcelona. Eh, respuesta... ¡Eh, Rosco! ¡Que estoy en Valencia! Y digo, bueno, qué salado, tío. Qué tío más salado. Y tal. Hostia, es verdad. Bueno, es verdad. El, caso, el, el caso curioso es que este verano iba a ir yo con mi mujer a Valencia pues, a pasar las típicas vacaciones de pareja de hombre y mujer. ¿no? De hecho. De hecho. Y, y, de digo, hecho. y digo, mira, mira este, este nota aquí, este el gracioso este. Pues le voy, le voy, le voy a responder como, ¿no? como me mandó el, el email y tal, ¿no? Y le dije... ¡Eh, Ramón, quedamos a Valencia! <risa> punto. Quedam ¡Quedamos! Punto, y tal. Y me dice, ¡vale! <risa> Lo único que yo me voy a Barcelona, y tal, y va, pero me pasó su, el número de teléfono y dijo, joder, bueno, esto, eh, qué disparate, ¿hasta dónde está llegando esto, no?, de un tío que no conozco, pero bueno, mola mucho, y tal. El caso es que fuimos a Valencia, pero no... Claro, él estaba en Barcelona, nosotros íbamos a Barcelona, y bueno, el caso es que no nos vimos. Cierto, cierto. Al volver... Eh, repasando los emails y tal, dijo, mira, aquí está este Ramonet, y le digo, eh, Ramonet y tal, que Valencia muy guapo y tal, punto final. Pasa el rato, pasa el tiempo y me dice y manda un mensaje que dice, eh, Rosco, que no sé si te mando un disco, pero te lo mando y tal, y me manda un, un link a un lugar maravilloso ¿no? o sea, de repente pues eso ve ahí un tal Ramonet una especie de japonés el cantante de los Kyure y tal y ¿qué, qué, qué onda qué onda y, y empieza a pinchar lo, la música que tenía ahí y digo tío pero esto es una puta maravilla y tal Y así que le respondo, y le digo, tío, no me jodas que tú haces esto, tío. Esto es más acertado. Todo Tenías lo que está que por ahí, ¿no? Respuesta: Pues sí. Lo que está contando Rosco es bastante más, más acertado. Mi memoria, por lo que me he dado cuenta ahora mismo, es más traicionera que la suya, desde luego. Bueno, que la, esto es yo, toma... yo es que la tengo. Igual ha venido para... con los deberes hechos. ¿sí? Pues, no, no, no, no. No, porque lo estoy contando a todo el mundo. Tío, claro. Es que nunca me ha pasado esto. Tiene o sea, toda no. la razón del mundo. De hecho, ya le dije a Ramonel que a mí nunca me había pasado eso. De hecho, yo nunca me he encargado. de... No, nunca he pretendido Nadia, traer a nadie a tocar. Ni mucho menos, tío. Ahí, no, no, de la misma manera. No, a mí no soy me tan extrovertido ni tan... A mí también me sorprendió. Eh... Y el caso es que le dije, bueno, tú cobrarás un pastón, ¿no? Por, claro, yo le por... dije, no, quiero más. <risa> y me dijo, quiero más. Y dije, wow, entonces, venga, es ven para aquí. te voy a dar todo lo que necesitas. Bueno, pero para, para ubicar, entonces, sí. estamos en que de esa extraña manera os conocisteis. Sí, Eso es. Cierto. Hicisteis, tuvisteis ya una relación vía email, ¿no? Sí, sí, sí. es cierto. Y de ahí surge eh, la idea de, bueno, pues me imagino de compartir escenarios aquí y allí. Y bueno, tal, ahí ya bueno. aparece Pikachu en sí, escena. Sí, eh. sí, Rosco me propuso desde el primer momento, eh, bueno, desde el primer momento, eh, me propuso simplemente venir a tocar a Donosti pues primero, y, sí. y, y. Y bueno, me dijo, no hay un duro. Y dije, joder, qué raro. <risa> Te lo conocías ya, eso pero no es raro, oye. Pues oye, y vale, bueno, pues Pero sí, eso no. se lo repetí muchas veces. Eso. No hay un duro, no hay un duro, no hay un duro. Y yo pensaba, joder, pero, pues. se lo lleva todo el Pikachu y todo, todo el dinero. Y yo desde el primer Yo ya, sabes. ya tenía una cierta vinculación con Donosti y, y me apetecía. Bueno, normalmente me había, había estado, o normalmente me había estado, no, estoy normalmente tocando siempre por Barcelona, por Valencia, que digamos es mi zona de acción, mi radio de acción. Y evidentemente, venir a Donosti, pues, y encima con todas las atenciones del mundo, que que, me, que es una ciudad que me encanta y que vengo a gusto, dije, yo voy a Donosti, aunque tenga que pagar yo, quiero decir. Ah. Y, y aquí estamos, hablando. Sí, bueno, luego, evidentemente, pues ya estuvimos hablando más, ¿no? Ya ahondando un poco más en la situación, si se podía hacer o a ver si con dos conciertos, tres, un fin de semana, y una cama, y una casa, y tal, ¿no? Ha habido también un poco de, nos ha caído todo un poco bastante bien, ¿no? Ha habido bastante suerte porque hemos podido cuadrar estas fechas en, sí, en sí, cuatro sí, días sí, rápido, que, sí. y rápidamente además, porque normalmente cuesta bastante más por fechas, porque cada vez hay menos sitios, tal. Y en realidad hemos tenido suerte, ¿no? Nos, sí, hemos sí, cuadrado y sí, sí, sí, sí. El otro día estuvimos tocando ahí arriba en guardechea también y y se nos ha juntado tres fechas en, en, cuatro, en una semana prácticamente, que a veces ya sabes que cuesta mucho, uh -huh. y ha caído todo bastante... Bueno, pero yo, yo me habría sí, leado que... más, ella ¿eh? y ahí es donde entró Pikachu y dijo, venga, vamos a ver qué quieres, sí, y tal, de... qué quieres, dos conciertos, ¿dónde? Y tal, eso, venga, eso decir, los conciertos, todo, que de... les traer a Ramones? Eso debe de haber sido cosa de y Pikachu. Y luego le gustó también, ¿no? Sí, sí, Escuchaste sí, no, y te no, gustó. Y... Y, hmm. y bueno, así, pues bueno, yo creo que ya está bastante ubicado, ¿no? Pues sí, sí, la relación ya está ubicada, decimos que este primer contacto ya eh, íntimo que tenéis entre ambos artistas <risa> eh, se, ha dado en, se ha dado ya. en San Sebastián con la idea, supongo, de volver a repetir donde pueda ser, ¿no? Tanto en tu, a, a ver en si tu es, zona como en cualquier otra zona. A, a ver si es posible. Ajá. bueno en, en su momento me dijo Ramón, eh, antes de conocernos, me dijo, oye, preparo yo unos conciertos en, en Barcelona y le claro. dije, para, para, tío, o sea, vamos a hacer esto, y claro, a ver oye. si sale y a ver qué sale. Y a partir de aquí, pues ya veremos. ¿sí? Pero tú estás dispuesto también a moverte por ahí. Hombre, ¿O a sí, ti te da más pereza? Sí, bueno, eso ya depende de Ramonet. No, sí, si no sale corriendo eh, <risa> y dispuesto. Él lo sabe de sobra que se lo he repetido. Y cambia ¿no? el número de teléfono y de dirección. Sí. Se lo he repetido. Y pues, Rosco ya vale. sabe que lo que hay. Uh -huh. Por supuesto, sin ningún problema. Además, eh, bueno, no es la primera vez que... Si enseguida que recibí... Eh, su interés por, para, por venir a tocar aquí, yo enseguida le devolví la pelota diciéndole que de la misma manera que eh, yo podía montar algo allí también y... Además, Ramonet y es un hombre más de mundo que yo. Bueno, bueno. Igual yo tengo más problemas. Eh. Miedo al avión y cosas esas. Eh. Uh, no bien. puedo, no puedo ir vale. Tienes trenes, autobuses... Pues decir, decir, ¿De ¿De ¿De ¿De de ¿De después de ver el último tren que iba a Galicia. O, o, o, o, o, o, o le dices a sea. Pikachu que te, que te organice el <ríe> viaje. el único medio de transporte Igual en la, en la curva de Zaragoza sales despedido y llega... Bueno, pues todo claro, esto es muy interesante, llegamos, ¿eh? señor, sí. Pe y hay muchísimas más cosas por supuesto de las que queremos enterarnos pero también pues para que luego no nos pille el toro vamos a ir un poquito oyendo un poquito de música que también el, la audiencia supongo que lo que le interesa también es escuchar pues qué es lo que hacéis primero de todo tengo aquí El disco que nos ha mandado Ramonet, eh, Bálsamo de Tigre. Sí. Y bueno, estos días hemos oído ya algunas canciones aquí en la radio. ¿Ah, sí, eh? claro, hemos ido anunciando el conciertillo y tal, es, pero bueno, es, hoy ya... Esto debe ser cosa de Pikachu. Sí, sí, Pikachu ha insistido sí, claro. mucho. ¿eh? <risa> y el jamón pata negra que tengo en casa sí, sí, también tiene sí, algo que ver. Los ha, en esta vida, los mí, los ha claro. sobornado Pikachu. Pues sí, sí. sí, no soborna como sobornaba antes, pero no será por la crisis. Pero sí. Uno no llega a ser Julio Iglesias. De o... cualquier manera, ¿no? O sea, sí, como así, sí. Bueno, pues por ejemplo, que escuchamos la primera canción, Ramonet. Dime. Aire de Abril, ¿puede ser? Por ejemplo. Venga, pues cuéntanos un poco. Este disco es del 2011, ¿puede ese, ser? Ese disco es el segundo disco y es el disco es del 2011 uh -huh. aproximadamente. Y bueno, es un disco diferente del primero. Es un disco, digamos, más redondo, más de canciones, digamos. Uh -huh. Es menos experimental, si se puede decir. Y, y es autoproducido. Es uh -huh. autoproducido, es el segundo mío yo solo y es autoproducido y tuvo un parto fácil el primero fue un parto con cesárea este fue un parto como un misil vamos o sea uno, de la experiencia se aprende de toda la experiencias se aprende desde luego ya son ya son varias experiencias y cada vez de alguna manera se saben llevar mejor uh -huh. desde luego bálsamo de tigre supongo que la gente que quiera hacerse con este disco pues tendrá que meterse en internet ¿o no? sí normalmente por internet contacto a veces con gente y tal que, o, o, en uh -huh. o en los conciertos o en los conciertos directamente uh -huh. eh, me los compran uh -huh. uh -huh. Ramonet in the net Ramonet in the uh -huh. net eh, ahora mismo la web está en, en construcción uh -huh. pero por vía Facebook o, vamos si pones Ramonet bálsamo de tigre en el motor de búsqueda salen uh -huh. un montón de maneras de, de contactar conmigo Estupendo. Bueno, pues Aire de Abril, el primer tema del disco Bálsamo de Tigre, Ramonet. Vamos a escuchar un poquito de música. No, no. Si andas cambiando de pie, pon a prueba el aire de abril. Lanzando una moneda al cielo para decidir en qué lado de la playa prefieres vivir. to la tranquilidad Pronto llegará un verano para celebrar Mira como ya la tarde se ha tumbado al sol y la noche en la ventana dormida quedó ve. Es la hora de empujar el día hasta el final Nota como el corazón más y más nota como el corazón pide más y más Jarraitzen dugu Japonki irratsa Joan 12ak eta Ramonet alde batetik Baron Rosco bestetik beraien musika eta kontzertu eta ze ari gara eta jarraitzen dugu ba, beraien kontu hauekin Bueno Ramonet nos decías que este es tu segundo trabajo e. pero tu andadura musical anterior a tu andadura individual ha sido de alguna manera ¿Has participado en algunos grupos sí, o sí. cuéntanos un poco dónde has andado hasta Yo, a ver, yo me fui, yo, yo soy valenciano, yo soy de Valencia, entonces antes de irme a vivir, antes de llegar a Barcelona estuve viviendo dos años en Londres, uno en Irlanda, he vivido temporadas en Formentera, he dado mis vueltas, pero la banda con la que yo empecé digamos en la música eh, eh, fue una banda de Valencia en el año 93 hasta el año 97 que yo estuve, que luego siguió, que era una banda que se llamaba Escapa Rapid entonces esta banda bueno, es una experiencia, una experiencia de la primera banda que, un grupo que hace sin ningún tipo de pretensión y llega donde no pretendías tampoco entonces bueno, yo abandoné la banda en el 97 más que nada porque evidentemente habíamos llegado a un nivel en el que no estábamos preparados hicimos dos discos entre el 94 y 96 y nada pues pasó lo que pasó que ellos no estaban dispuestos a a trabajar más y el grupo tenía una demanda muy grande entonces eh, yo propuse una cierta profesionalización entre comillas poner orden en ciertas cosas y ellos no lo aceptaron entonces eh, yo de ahí ya dejé la banda directamente sí. y hacíamos bueno hacíamos una cosa muy diferente de la que yo he hecho luego con con mis discos eh, eso, que es en solitario y tal Éramos una banda más en plan Mano Negra, digamos, este tipo de estilos y tal. Es un grupo que tuvo mucha... Por aquí no vinimos mucho, por el norte, luego vinieron ellos por Durango y tal, pero vamos, tuvimos con, mucha... Con por... trompetas y con todo. Sí, éramos todo. nueve, éramos nueve. Uah, éramos nueve y... O Green Pass, tipo o Green Pass. Así. Yo he grabado con O Green Pass también. ¿Ah, sí? sí? yo grabé algún tema grabé con O Green Pass. Sí. Uh -huh. o Green Pass empezaron un poquito... Eran un... amigos nuestros porque Valencia es una ciudad pequeña sí. y... Y, son... y de la misma época prácticamente que... ¿eh? que escapa rápido y tal. Lo que pasa es que, bueno, son esas cosas en las que aprendes lo que, de alguna manera, lo que no quieres, que es muy importante. La manera en la que no... Las cosas que no quieres volver a repetir, los fallos, ¿no? que es una escuela muy grande, por supuesto. Desde luego, es, es el primer paso, digamos, a iniciarte como músico y... Y tienes la energía... Para llegar a las máximas cotas de la vida. No, simplemente para... Como dijo... Es un trabajo en grupo y, y, como tal, sabes lo que es un trabajo en grupo y entonces yo ya... Yo la verdad es que hasta a día de hoy no me he vuelto a comprometer con nadie para trabajar en grupo. Y o sea que ahí tomas ya el testigo tú en solitario. Sí, sí. Bueno, yo luego tuve una temporada muy larga que no podía grabar prácticamente. Hasta, hasta estuve trabajando de, de Roddy en, en Londres. Eh, montando bolos en Wembley Arena, tal. Vamos, empujando cajas y tirando cable. Pero vamos, allí estaba. Y estuve estudiando sonido. Y, y eh, allí estuve a punto de ir a la universidad. Bueno, luego ya empezó una etapa terrible de problemas, que me hicieron volver a Valencia de golpe durante una temporada. Hasta el año 2005, así más o menos, yo no pude salir del hoyo y empezar a grabar yo solo. Sí, sí. O sea, que tuve una temporada entre 2000 y 2005, fue un periodo realmente complicado y además el primer disco es un disco oscuro y es un disco que lo, que lo refleja, uh -huh. desde luego. Y estos eh, ambos discos, eh, tú te presentas como Ramonet en solitario, pero sí. luego... ¿Utilizas algún amigo para, la, para grabación, sí, bueno, banda o todos, algo? Sí, los dos discos yo en mi estudio, con mis máquinas y mis pequeños cacharros y tal, eh, maqueto todo, compongo todo, absolutamente todo. Y luego cuando ya el trabajo está avanzado, entonces lo presento a los músicos y los músicos ya precisan con su habilidad de instrumentistas eh, lo que ya de alguna manera está reflejado en una maqueta. Uh -huh. Entonces eso le da ya un carácter más más orgánico a las, a las canciones y les da una, una viveza, digamos, que la rigidez de la máquina eh, todavía no, no tiene. Uh -huh. Entonces, eh, siempre, siempre he grabado con, con músicos. Y los dos discos míos sol en solitario están tienen músicos y las bases son de músicos. y Digamos que el porcentaje de, de grabado con el que voy al estudio es poco, es poco. Es con un 20%. Igual llevo cosas grabadas de casa y tal, pero... Pero siempre, siempre me gusta rehacer el trabajo, que ya está hecho, rehacer la composición que he hecho yo con la máquina en casa. Me gusta presentarla a los músicos para que le den una, una nueva vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, llegamos al primer eh, disco. Eh, dices que es como más oscuro, sí, más... Sí, es un eh, disco más difícil. Además, seguramente. Mucho más. Y además costó mucho costó mucho. Parecía que había una conjura de los astros que no me dejaban acabarlo porque fue un, peri un periodo largo y que... Me agotó y me dejó realmente seco. No, uh -huh. bueno, <ríe> sí. Por, por puntualizar algo no, no estoy muy de acuerdo a mí no me parece tiene otra versión de la una vez más perdón ahora, ahora no es que tú no grabaste ese disco vamos a cortar este momento no, eso, perfecto, goberles, eso está perfecto eso está perfecto no, quiero decir que a mí mm, eh, no me parece oscuro el disco para nada o sea, no, no, no. Bueno, quizá yo estoy hablando en comparación con el otro, no sé. Yo, yo creo que hablas igual un poco más de tu vivencia igual, ¿no? De Puede tu... ser, es que igual yo como no lo, no lo puedo separar de según qué cosas... Es... Claro, claro. Entonces, yo creo que lo mezclas con tu vida, pero, sabes, ¿sí? pero el resultado, o sea, si lo escuchas como lo he escuchado yo, ¿no? Mm. Sin conocerte de nada, ¿no? Sí. O sea, desde fuera, para nada. Es, ah, es, ya ves, es, cul... es Incluso me parece vital. Tío, o sea, esto, me es, parece, esto es curioso. Esto ¿eh? es muy experimental, ¿no? Lo que a ti te parecen errores igual parece experimental, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Te parece mejor el primero o el segundo. Pero bueno, te voy a decir algo que te lo quería decir personalmente, pero que se entere toda la humanidad aquí. En... <risa> a ver, dime. <risa> No, que eh, creo que una, una vez que el disco ya está... Ya lo has hecho, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ya lo tienes que defender tal y como es, ¿no? O sea, sí, sí, sí, sí. No, más, pues, a ver más, si... más que nada porque ya está hecho. ¿sí? sí, no, pero a ver si yo esto no lo digo bajo... bajo yo no, no. no, va, pero es una tontería esto no, que acabo de decir. No, vez. no, yo entiendo lo que dices. Lo que pasa es que... Eh... Bueno, no, porque yo lo hago muy a menudo, ¿no? Es decir, no, joder, es que he hecho esto y quería hacer otra cosa y tal, ¿no? Yeah. No, no, yo, no, yo no me eso refiero. lo hago yo constantemente no, no, y yo, me he dado cuenta de que es una tontería una vez que está hecho ya es, es, es el resultado yo cuando digo que, es, que fue difícil y que, y que es oscuro y que, y que costó mucho no, no es, quiero decir no, no lo ves como negativo. No, no lo digo de manera negativa sino que simplemente evidentemente uno, la idea que sale siempre es aproximada de la idea que tienes en la cabeza entonces ese disco sí que me dejó mal sabor por el margen que podía haber tenido de mejora Ya, sí, sí. O sea, en ese sentido, claro, el, el, el, el, mi, ¿cómo te diría yo? Mi meta era acabarlo, porque yo no había hecho un disco solo nunca, aunque los grupos, el, el grupo en el que había estado, yo llevaba muchas veces el peso creativo, pero el, el, la meta de ese disco era realmente acabar el trabajo. Claro, es que ahí ha estado realmente difícil, ¿no? Es lo que uno cuando hace algo, ¿no? O sea, sí. La sensación que tiene ¿no? de lo que ha hecho, ¿no? Es totalmente distinta a la sensación que tiene el que lo escucha, ¿no? Y así ¿no? tiene que ser. Eso, que, eh, eso ¿no? El que lo ha hecho dice, joder, es que yo quería hacer, y igual el que lo escucha dice, joder, pero sí, así está. Claro, ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? sí que recuerdo, el, el, el porque fue un proceso tan largo. Tan agotador y, y además que es que se iban rompiendo proyectos, tenía que volver a grabar, tenía que volver a hacer cosas que, que realmente el día que lo acabé, es que casi no quería saber ya nada de él. Porque, vamos, o sea, la obsesión tal era tal de, no, de que no se perdiera ese trabajo, de que por lo menos quedara constancia y se quedara grabado, ¿sabes? Que creo que el día que lo acabé, vamos, o sea, me acuerdo incluso que tuve problemas en un oído. Joder. Que no podía dormir, porque cuando o me sea, daba la vuelta, odisea, ¿eh? se, me, se me empezaba a mover el líquido del oído. Realmente cogí un estrés oh, muy, muy grande. O sea, es lo como lo... haber hecho Benuro. No, bueno, es como que pobre. es que ten en cuenta también que yo ahora tengo un estudio con unas ciertas condiciones para, para grabar, pero cuando yo hice ese disco, yo tenía un teclado secuenciador y ya está. O sea, ese disco para, es para mí en que realidad muy, para mí que es africano. Exigente, ¿Sí? es muy exigente <ríe> consigo mismo. Eh, <ríe> Los medios eran mucho más escasos. Luego yo ya tuve mucho más control de la producción con el segundo y tal, pero con el primero la maquetación era bastante más. Y eso te obliga también a decidir más rápidamente en el estudio porque lo llevas menos preparado y tal. Bueno, a veces es para bien, no, no pasa nada. Todo es parte de la, No, no. De o sea, eso es, lo es, y, es lo que es, es. Lo que ¿no? es y ya está. Sí, sí, sí. No, no tiene mayor problema, desde luego. ¿Entre el primero y el segundo disco, que son unos cinco o seis años de diferencia? No, menos. Ah, menos. El primero y el segundo son dos y medio, tres. Ah, ah. Sí, aproximadamente, sí. A ver... Bueno, bueno, razonable. Dos, ¿no? dos mil, 2008, 2006. Sí, tres años. Sí, sí tres años. Dos años de sí. ¿no? de. sí, tres años. No, lo que pasa es que, claro. De bueno. levantarte el primer golpe. El primer... <risa> sí, no, lo que pasa es que. Ya te digo, que fue largo. Que fue largo porque hubo, más, más, hubo algún parón de meses, ya. incluso entre medio, para acabarlo y tal, y luego ya se pudo acabar entero. Y, yeah, tal. Y, y sí que es curioso que hay mucha diferencia, ¿no? De sonido, de todo, del primer disco al segundo, ¿no? De producción... De... A mí es un disco que, ya te digo, no, no, a ver, no es que yo reniegue de mi disco, por supuesto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí que creo que con una simple remezcla ganaría ganaría bastante, desde uh -huh. luego, pero bueno, esto a priori... Tiempo tendrás para hacerlo. Tiempo... Sí. En fin, es una curiosidad. ¿no? Uh -huh. Con el resultado final, desde luego, mucho más satisfecho con este bálsamo de Tigre. En Bálsamo de Tigre que no. eh, Lo que pasa es que fue todo lo contrario uh -huh. Fue todo muy fácil Es decir, o sea fue todo la composición fue seis meses eh, La grabación fue un mes O sea realmente fue todo rapidísimo Rapidísimo Desde luego A nivel de a nive, a, en los aspectos técnicos Mezcla, producción, Masterización Todo esto más contento, sí Pero bueno, esto ¿Dónde a está el pero? El pero... No, no hay peros que no. valga. No hay peros que valga porque ya sabes que a veces la falta de, de, de medios... Eh, la, la idea tiene que valer igual. Tengas tú los medios que tú tengas. A veces las ideas... Eh, la falta de medios está equilibrada por la, la validez de la idea. claro Es decir, si la canción no vale, no hay que preocuparse de nada. Es decir, eh, a mí me parece tan válidas las ideas del primero como las ideas del segundo. Lo único que digo es que con el segundo pude eh, exprimir mejor las ideas que con el primero. Uh -huh. Con el primero tengo esa sensación de que las ideas... Daban para más de lo que quedó reflejado. Ajá. No que fueran más válidas que las del segundo. Me parecen. Yo ah. le doy muchísimas vueltas a todo. Y... Aquí el que tenemos es el segundo disco, El Bálsamo de Tigre. Vamos a escuchar otra canción de ahí. Por ejemplo, eh, Lento Despertar podría ser. Por ejemplo. Venga, pues. Lento, lento. O sea, déjame... lento Despertar de un sueño que apenas puedo interpretar. Yes 11 eta 7 zaz, minutuz azkago bai, eh chanchapunki racha irratiko, gaude eta zuzen zuzenean Baron Rosko eta e, Ramonet artistak dauzkagu gurekin e, eta jarraitzen dugu, ba beraiekin solasean. Bueno, Ramonet, estábamos hablando un poco de tu andadura musical, e, según parece tampoco es e, Artísticamente no es lo único que te interesa solamente la música, sino que otros aspectos del mundo del arte también... Todos. Todos. Del arte, de la ciencia, del deporte... Del de claro, deporte también. De la gastronomía, del alpinismo, del piragüismo de, el piragüismo, de las estrellas del cielo, de la tierra, de, ¿Estás del país vasco, de Soria, Albi, la Salamanca. Astia, Etcétera, etcétera, sí. Soy un disperso. Uh -huh. ¿Pero te dedicas a crear, eh, aparte de, de música, creas otro tipo de arte? Pues dibujo. ¿Dibujas? Dibujo y... y ¿Qué más hago? Rosco, que no me acuerdo. Ah, yo dibujo básicamente dibujo... Creo que vas a ser cocinero, entre poco. Y, estoy co y soy cocinero también, uh -huh. vegetariano. Y estoy construyendo un sintetizador también. Hostia, sí. Ya hay más. ¿eh? Para ti mismo, para sí, utilizarlo más. tú. Sí, sí. Uh -huh. tiene, ya tengo un cacho hecho ya. Uh -huh. Tengo tres cachos hechos. Tengo un filtro, tengo un generador de envolvente y tengo una, un módulo de salida. Y. Eh, joder, ya, ya bastante, porque bueno, no tiene más horas el día ya. Sí. ya ¿Tienes vale. calcula ya para cuándo terminas con eso? En tres meses. Ah, bueno, ya está. Pero, <risa> es es, es casi, casi realidad ya. Tiene, tiene un blog por ahí en, en la red ahí con, con unos dibujos muy muy muy interesante también uh -huh. es que eso lo tengo dejado a ver si el, el, le voy a tener que pedir asesoría eso sí que le tengo que pedir asesoría al Rosco ya le he dejado la casa a ver si me pinta algo no, no no todavía no un <risa> bueno Pues, como hemos anunciado al inicio del programa, aparte de anunciar el concierto, que es un poco la excusa por la que estamos aquí, vamos a ir recordándolo a lo largo del, de todo el programa, es que el 26 de septiembre, jueves, estáis en el pub Alboca, a las 8 de la tarde, los dos. Uh -huh. Y el 27 de septiembre viernes estáis en el Ondarra uh -huh. a las 9. El primer día es entrada gratuita, el segundo día es eh, a cambio de 5 euros, pero a cambio de los 5 euros te dan también un cañón de cerveza. Un ¿verdad? Cañón, sí. Ah, sí. Un sí vamos. Uh -huh. Prácticamente gratis la entrada también. Sí. sí, como quien dice. Sí, sí. Para los que beben cañones. Bueno, y entonces eh, con la excusa de estos dos conciertos, pues es que os hemos traído hoy aquí y ya con la excusa de que veníais pues os hemos hecho traer una guitarrita sí, sí, y Ramón ya está con la acústica estoy entre preparado. los brazos. Con la acústica está. Vamos a poner los micros ahí adecuadamente. Eso es. Uno va a hacer guerra, el otro no va a dar tanta guerra, pero bueno. Va, va, va a ser más fácil que le des la vuelta a este. Bueno, así, así, así está bien, así está bien. Así está bien. Yo creo que así está bien. Estamos. Bueno, tú nos vas a tocar un temilla ahora en directo. Sí. Eh, ¿Cómo no? Preséntanos ¿no? cuál es la canción. Pues es el disco que, que le da nombre a, al disco. ¿Este último? La canción que le da nombre al disco, Bálsamo de Tigre. Uh -huh. Que es un, una cosa... A mí me gusta mucho jugar con los dobles sentidos. Entonces, bálsamo de tigre, el bálsamo de tigre, sabes que es esta cosa que te pones cuando te... esta pomadita uh -huh. de la India, que te escuece algo, te pones el bálsamo de tigre. Entonces, entonces, va, eh, lo voy a decir. Que esto no lo he dicho. Bálsamo de tigre un poco quiere decir, yo soy tigre en el horóscopo chino. Entonces, bálsamo de tigre se me... me daba a entender un poco como mi bálsamo para el mundo, que es la música que yo hago. Entonces, junté estas dos palabras, pero bueno, a priori, bálsamo de tigre es un doble sentido. Yo le di este doble sentido, mira, es el bálsamo que yo le doy a... al mundo, Ajá. si podía decirse de alguna manera, ¿sabes? ¿Lo introduces primero como poesía y luego lo musicas o...? Eh, ¿El qué? Cuando haces las canciones, digo. primero ¿Qué hago primero? ¿La música? La música siempre. La letra a mí me lleva mucho codo, Ajá. muchos codos. Sobre todo porque... Intento también construirla de manera fácil para, para pronunciar y tengo 100.000 detalles en cuenta a la, hora de, a la hora de escribir las letras y porque hay poco espacio, desde luego, porque hay poco espacio. El, son tres minutos y tienes que ser preciso. Y, y bueno, y porque me gusta darle un peso. Hay gente que le da un espacio diferente, pero a mí me gusta, me gusta utilizar... Me parece que es un espacio interesantísimo las palabras, Y me gusta darle un peso, eh, porque al final acaban dándole un, una cohesión a la canción también, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, se hace lo que se puede. Bueno, Bálsamo de, tri de Tigre, el disco, Bálsamo de Tigre, la canción, nos, vas, nos la vas a interpretar en directo. Así que cuando quieras, eh, tenemos ya todo preparado. Voy para allá. Alegría? buscar en accidentes la armonía, será que necesitas la energía que los sabios antiguos poseían. Dados y cruzas en el invierno, no descuides que el hielo se derrite, lee bien lo que anuncian los carteles y llevas siempre un bálsamo de tigre. Perfectos. Seguir anquila atiendo algo brutal, paciente y evasivo, pasional, distante y silencioso cuál es la diferencia, dime ahora. Entre un músculo suave y una roca Deja de confiar en la esperanza Si te han dejado fuera Ya te toca Ya te toca Ya te toca Ya te toca Ya te toca, ya te toca. Ya te toca. Querido hermano, y el niño que un día fuiste anda lejano. Se irá tu juventud y el desengaño traerá nueva ilusión un día claro. Sigue cantando el himno a la pereza, borracho de inocencia y de pureza. Hoy sigues como siempre, meditando. Meditando. Ya casi es primavera en tu cabeza. Oh, no. Gracias. Ya casi es primavera en tu cabeza. Pues estupendamente, ¿no? Gracias. Gracias a ti por estos momentos tan emotivos. <risa> que nos deleitan aquí en, en la radio, ¿no? Es habitual eh, tener música en directo en mi programa y la verdad es que lo agradezco un montón. No, oh, gracias a ti. Joder. Bueno, pues... Eh, muy, muy atrevido por tu parte. Ahora cógete, cógete un micro tú también, que no se te oye. Eh, Digo que muy atrevido por tu parte. Suicida. No, no te creas. No, no no. No, no, la verdad es que no me cabía la menor duda que esto iba a ir bien y está yendo muy bien. Bueno, eh, estupendamente eh, una canción en directo, luego tendremos opción de, de oír alguna más. Pero bueno, vamos a seguir escuchando y hablando sobre, sobre Ramonet y sobre Barón Rosco. Bueno, eh, Ramonet, tú, eh, no sé si, aparte de los conciertos que estamos anunciando para el jueves y para el viernes, dices que la semana pasada eh, ya actuasteis, eh, hicisteis una primera toma de contacto bueno, en sí, Casa de Guarda, en Guardeche. En aquí Guardeche. En yo estuve en Portugalet el día anterior, en la botica, eh, haciendo un acústico también. Y, y el porque bueno porque daba la casualidad que era una cosa que yo tenía ahí esperando a que hubiera algo cerca para poderlo hacer también y como daba la casualidad que estaban estas tres fechas aquí me acerqué a Bilbao y estuve tocando el día anterior y este de Guardechea que bueno fue todo la verdad es que fantástico fue es, un festival que había más más grupos no pues, estuvimos con con los hormigones el otro el grupo Mingo. de Rosco Enrique Mingo Eh, Tristán eh, bueno, por medio de gente que hace cosas ¿no? esta revista virtual que, que se dedica a hacer este tipo de eventos ¿sabes? Uh -huh. de todo tipo, en este caso era uh -huh. <risa> en la este, no en este caso era algo <risa> estábamos ayudando <risa> a alguien ¿no? estábamos ayudando al, a recoger material escolar y, y dinero y demás para el pueblo de Yemberi En Senegal. Eh, Gracias, Ramones. Porque... <risa> es que yo no me enteré muy bien. De... Ah, que Oye, vienes a tocar a esto que tenemos que ayudar a África en general y tal. Y dije, bueno, pues vale y tal. Resumido sí. en Senegal, pero África <risa> en general, ¿no? Pero bueno, ya de Ramones <risa> nos, nos desarrolla más el tema. A 2.50 la caña. Bueno, bueno, tenías bueno. que haberle dicho que tú tenías otra versión de, del concierto. Oye, que no era Jemberio. Bueno, y era, de hecho es otro. Pero no era Camerún. Bueno, esta, en este caso le he pedido ayuda. Bueno, fue bien el concierto y os lo pasáis bien. Sí, sí. Bueno, Mucho. Bueno, que coste que... Bueno, yo fui la primera vez que le vi en directo. ¿eh? Desde que le conocí desde aquel... Eh, Rosco, ¿tienes un... ¿Tienes un algo para por ahí? Y, Así lo de la lámina. Y bueno, y, y me encantó, me encantó. O sea, y ahí fue ya como la... ¿no? El culmen, ¿no? De todo. ¿sí? Ha, ha sido todo perfecto, ¿no? Ha sido un poco... Un poco atrevido, ¿no? El, el hecho de decir a alguien que no conoces que venga y que haga y tal, ¿no? Uh -huh. Y sin saber quién es ni y nada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí pues eh, se disiparon todas las dudas. Dije, este, este es mi Ramonet. <risa> <risa> Desde entonces ya le, le amo. No, ¿no? El <risa> sitio era maravilloso y el ambiente lo tenía todo también para, para pasarlo bien. Y siempre que estás a gusto y, y ves que la gente se está preocupando porque todo vaya bien, pues eso también te da un pie a... Uh -huh a estar relajado y a estar pues, simplemente poniendo atención en hacer la parte del, de... trabajo. estuvimos muy a gusto todos. Esto igual hay que sí. agradecérselo también a Josécho sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí desde es desde el que, eso, ¿no? que hace la revista de Gente que hace Cosas y tal. Sí, desde el primer momento... Que es el que organizó un poco todo y bueno, pues eh, fue todo rodado, estuvimos todos muy a gusto y sin sí. ningún problema. Desde luego, desde luego que sí. Nos puso mogollón de latas de cerveza para los... <risa> Quedó alguna. Para los acabados. Sí. Os imagináis un concierto que sobre cerveza ¿eh? en, los, en el camerino. Sí, mal. Bueno, decía que había, que, que había un par de ingleses que iban a tocar por ahí también. Bueno, entonces sí. en ese concierto tocó Ramonet, eh, también tocó... ¿Tú ¿Hormigones? tocaste como Barón Rosco o como... Como hormigones. Como hormigones. Como hormigones bueno, pues vamos el, a pasar ya un poquito a, enterar, a enterarnos de quién es Barón Rosco. Eh, vale, bueno, no sé, tú haces eh, toda esta historia que estamos hoy hablando aquí en esta entrevista. Viene un poco con la excusa de que tú vas a actuar como Parón rosco en solitario, pero tú tienes una sí. banda paralela con la cual, bueno, y antes de esa banda pues has tenido otro par de ellas por lo menos, ¿no? Bueno, que yo sepa. En, en realidad, bueno, en realidad mi, el, mi, mi primera idea no era tocar yo, yo, yo decía que venga Ramonet y que toque él y tal. ¿no? Y luego ya vi que igual sería conveniente que, que no viniese él solo, ¿no? Y hola, y se encargase de todo y tal. Dije, bueno, pues eh, voy a tocar con él, ¿no? También eh, voy a hacer mis canciones como Barón Rosco, que las, que las vengo haciendo desde hace muy poco, ¿no? Hace muy poco que soy solista, ¿no? Igual, llevo un año así, con, solo con el rollito solista, llevo un año así. Una cosa que pensaba que jamás lo iba a hacer en mi vida. <risa> decía, yo solo con una guitarra cantando, en plan cantautor autor, ni hablar, eso jamás lo haré y tal. Pues Bueno, pues a, a, he estoy, Lo estoy haciendo constantemente Ya sabes, ¿no? Eso de que siempre haces lo que nunca crees Que, que vas a hacer pues eso. Con los hormigones eh, que Es una banda de medios de los 80 ¿Ha habido parón o siempre ha estado ahí medio en Siempre limbo, ha estado ahí, o... sí, sí En realidad es una, una sucesión de los Antiquísimos elásticos ¿eh? uh -huh. Que se convirtieron en los rígidos Porque los elásticos Resulta que ese nombre ya lo tenía Un grupo de Barcelona, además Uh -huh. y, y de, los, de los rígidos pasa a los hormigones o sea que en realidad es una sucesión ¿no? uh -huh. y los hormigones pues eh, desde las primeras maquetas ahí por el medio de los 80 ¿hasta hoy en día no habéis parado de producir temas? bueno, bueno ha habido, ha habido, ha habido parones inmensos ahí también ¿no? yo, yo he estado viviendo en Sevilla, en Madrid uh -huh. eh, y fueron tres o cuatro años que ...donde se rompió todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero ahí era la época de los rígidos... ...no, de lo, ya estaban los hormigones... ...pero justo grabamos la, una maqueta, ¿no? ...que la llevamos a Madrid... ...por medio de Elia Zurmendi y tal, ¿no? ...que, que por aquel tiempo, creo, que... que ya regentaba el revólver uh -huh. y tal, ¿no? Que, y me dijo, venga, vamos a mover esto por aquí y tal, ¿no? ...y vamos, pues ahí, por Dro, por todas las casas ahí llevando nuestro disco... ...bueno, pero yeah. como éramos un, muy disparatados, pues... No hicimos, no hicimos nada, o sea, estuvimos en Madrid flipando mucho y tal, y, ya, y hasta nos olvidamos casi de la maqueta. Luego yo ya me fui y volví completamente regenerado, tengo que recordarlo, ¿eh? porque no, no me acuerdo de mucho. Pero bueno, con el tiempo volví otra vez a hacer música, pero de una manera muy tranquila, relajada y sin ninguna pretensión, y... y Esto continúa todavía, ¿no? Uh -huh. Y me encanta, me encanta. O sea, es la filosofía perfecta. Tío. O sea, haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras, y sin ninguna pretensión. ¿no? Y este es mi dogma. O sea, ya lo tengo como. Y, y así continúo. Y Barón Rosco está surgiendo de una manera también. ...espontánea, ¿no? sin, sin ninguna en, pretensión... En, ¿En Hormigones, por ejemplo, te encargas tú de hacer las canciones o lo haces sí, en, en grupo? Sí, sí, hoy por hoy sí, sí, sí, ¿Y entonces qué diferencia de canciones puede haber entre Barón Rosco y Hormigones? Bueno, pues, la única diferencia es la, la producción, quizás, ¿no? Yo hago la canción y, claro, eh, cuando estás con un guitarra, un teclista, ¿no? Cada uno con su... ...con su manera de ver las cosas, ¿no? Pues... Pues el, el concepto, ¿no? el, lo, lo que tú te has inventado, pues, pues puede cambiar. Uh -huh. uh, puede cambiar bueno, tranquilamente podrías hacer canciones de hormigones eh, como Barón Rosco y viceversa, ¿o no? Bueno, de, de hecho ahora cancio hago canciones con los hormigones, con ellos, ¿no? De hecho yo no sé por qué nos, <ríe> nos propusimos hacer una al mes, ¿no? Fue como, venga, tenemos que trabajar muchísimo y tal y de hecho estuvimos haciendo una canción al mes y tal no pero por otra parte bueno pues yo hice un curso de cubase no eh, autoedición y tal eh, me mola mucho eso del auto lo que sea no hazte lo todo tú auto de choque por autos ejemplo. de choque <ríe> hazte un auto de choque si quieres también. y y bueno pues luego yo en el taller pues eh, me fabrico mis canciones ¿no? uh -huh. Entiendo que, entiendo que la calidad puede ser inferior y tal, ¿no? Pero a, a la contra tienes mucha más libertad de hacer lo que te da la gana, ¿no? Ajá. Y por ahí va un poco la cosa. Y bueno, y con todo eso hay que bandear luego, ¿no? Pues a ver, eh, hormigones, eh, ahora varón rosco y tal, ¿qué, qué, ¿dónde estoy? Qué, ¿Cómo va esto? Y tal, ¿no? Ubicarse. ¿Qué hay que hacer? ¿no? Bueno, eso es una constante, ¿no? En, ¿Para dónde van estos lápices? Cualquier cosa eh, crees, ¿no? Pues... Ok, bueno, tú también al igual que Ramonet nos has dado un CD para que lo podamos poner aquí en Ratia y bueno, eh, a diferencia de Ramonet, pues no tenemos ni los títulos de las canciones ni nada. Entonces, eh, sí, claro. Vas a tener que hacer tú el trabajo de eh, presentador. Me imagino que todo lo que he dicho justifica eso. Cuando te lo haces tú mismo, pues es tal que así okay. tal esto es lo que hay no hay títulos no hay nada aquí es un eh, CD igual que... tienes que subir el volumen porque las canciones suenan muy bajas y oh. <risa> no, hay, por de pronto veo que hay nueve canciones nueve hay nueve creo que hay nueve sí hay? por lo menos el track aquí del CD llega hasta el nueve luego ya vuelve al uno claro, el es dos... que es un es un disco que no está cerrado para el siguiente sí, igual hay no. diez <risa> Es otra de las características. Te han dado por casa. Por eso no sé si tienes el de las 7, las 8. Ah, no. no sé, el de 9. Sé que empezó con 4. La tercera, pues, por. O sea, no, no, es un disco que no se acaba contextual. nunca. El disco interminable. Como Tommy. Está muy bien, es un nuevo Porque concepto. Acabaré siendo sí, sí. Tommy. Tommy. Pues. Oye, pues la, la verdad es que es una idea fantástica. ¿eh? No terminar nunca de, de hacer un disco. Pasarte la vida haciendo un disco. Desde luego. Pues, y vamos viendo toda la evolución del disco, claro, porque bueno, te realidad. vas comprando la edición que tenía nueve canciones, luego te compras la que en, tenía doce. En, en realidad es como hacerla por cachos, pero no. Uh -huh. <risa> pero los demás lo vamos oyendo. Bueno, elige tú la que quieras. Pues, no. ah, pues qué vas a ver. De que, de que, que diga Pikachu, venga, de la de Guía. De ya de que ya. estamos en el guía, pone Guía. Y qué, qué número es... es? Muy, 3, tiene tiene una 3. introducción 3. muy larga, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué coster? La bueno, no pues ahí se pon, va. A pon... La 3 es... Venga, sí, pon esa. Venga, vale. ponemos esta y tiempo tendremos de hacer otras cosas. Eh, Barón Roscoe <coughs> no tiene de título la canción, no tiene título sí, el sí, disco. Sí, sí, tiene, sí, tiene. Que no es, no es imprescindible, ¿eh? Donde yo vivo, bueno, donde yo vivo. Donde yo vivo, vale, perfecto. Bueno, a ver, dinos qué es lo que pasa aquí. Bueno, nos hemos confundido, pero para bien. Esto es... Vamos a pegarnos un colo con un viaje guapo a Brasil. I Ipanema. Brasil. Brasil. Ipanema se llama la canción. Eso es. Y desechamos la anterior. Op opción. Sí, sí, si la desechamos que tiene una entrada muy larga. Vale, vale. Ipanema. Es más profundo, mucho más real. Tira bien, estira bien, que si se rompe no nos va a importar. Hoy he vuelto a descubrir pan key panemano. Se encuentra en Brasil que estaba más cerca así de lo que pensábamos. Mira esa mulata en traje de baño, luna reflejada en el mar Cuánto tiempo llevo por aquí, metido en la jungla, en estado de shock. Mírame, siénteme, has hechizado ya mi corazón. Hoy he vuelto a descubrir que hay pan en mano encuentra en Brasil que estaba más cerca así de lo que pensábamos mira esa mulata vestida de blanco luna reflejada en el mar no es ningún espejismo, ¿no? Que estaba más cerca sí de lo que pensábamos. Mira esa mulata vestida de blanco, congelando el tiempo, alegrando las almas, haciendo que todos bailemos como locos la samba. Pero qué hago yo por aquí, perdiendo el tiempo, si estoy deseando. Sobre todo cuando, sin coger ni un autobus, ni un coche, ni ningún avión, puedo estar. Antes de medianoche, yo también por allí, sin coger ni un autobus, ni un coche, ni ningún avión, puedo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 Eta iracha jąbukar tu pronto gure web orrian e, ere i sąmy do sube do same momentu tan iracha aukera. Bueno Harrys ten Ramonet, Ramonet Baron Rosco eta Pikachu lekin. Bueno Pikachu su e, Etorrizea gaurkoan gaurkuan productore guisja. Ves tebatu tan e Torresan cera iracha jora bueno basure música o todo es un música orkestera bañagurkuan promotor e guisja está. Bueno promotor Baina, bañagurkuan principio zicegen... sięgęndo, wystarczy, że jesteś uważany. Baj baj baj, ondo, baj, e, Roskorekin, i są i i Bukoski. I są da. uh -huh. agendak, eta zeu, e, je, je, agendak dago. Uh -huh eta horregatik egin geruen bueno egingo dugu e, albokan, albokan eta hondarran eh bai eta hondarran uh -huh. eta bueno zu kontzertuei dagokienez beste talde batzuk ere ekarri izan dituzu aurretikan ez e, antolatu izan dituzu kontzertuak noizbenka ez dakit normalan bueno eh bueno ez dakit e, egin e, egin dituzu asatxo conciertos hasta has organizado alguna vez bai, bueno e, mendikaurrek ez dakit bueno ateratzeko da zerbait edo y de ahí va a tal de dirá es de aquí igual de baña principios casualretan uh -huh. eh, retan nekindet, eh, por afinidad o por lo que suena por entiendo, amistad, y, amistad por... y por todo y ya está. Uh -huh, vale vale no uh -huh, es un uh -huh, no es no eso, una cosa vamos, eh. una... Uh -huh. muy bien bueno y vosotros con el trabajo que ha hecho que está haciendo Pikachu bien ¿no? os está Pikachu, ¿os está orientando bien yo cuando he llevado a Nosti <risa> Pikachu siempre iba un paso por delante porque vamos llegamos a una tienda oh, hola no Pikachu acaba de pasar vamos a un bar. no Pikachu acaba de pasar Pikachu siempre no es que quiero hacer esto Pikachu no no que ya he quedado con Pikachu Pikachu va lleva una marcha por delante va por delante o sea, tenemos te un problema que es un sobre exceso, yo voy a necesitar oh, un mes o sea, más en Barna para su, procesar su mote lo el, dice todo eh, ya, toda ya, la información creo que vamos a acabar con el invitado tío. de todas maneras Pikachu empieza a tener ya nombre en Barcelona esto que sí. lo sepa bueno. Va, va a hacer gira por Barcelona, ¿no? <risa> va a partir nada, va a hacer producciones Ramonet, Pikachu, el concierto del. Bay. Ah, sí, sí, qué bueno. Ah, sí. Qué bueno. Hostia, eh, Pikachu en Barcelona, tío. Ya está con los pasó muy bien, ¿eh? Ojo, sí, nada pero. Pero promoviendo la escena, tío. Ya. Pero, si eso ocurriera, lo que sí que habría que hacer es invertir dinero en alguien que lleve una cámara para grabar el documental no, de Pikachu en y yo, yo creo que Pikachu necesita una ciudad a nivel de Barcelona, tío. Este pueblo se le queda pequeño. Tío. Joder que no, tío. Pero tendría que llevar luego a la gente que conoce de aquí a ese sitio. Yo se, se, <risa> que trasladarlo. Yo se lo consigo rápido todo eso. Además, a no le gusta mucho la... Pikachu es capaz de todo. El cartel, ¿no? A mí el cartel me ha gustado mucho, sí. Bueno, el logotipo que ha hecho de Pikachu es, es la bomba. Yo no sabía que... Yo, cuando, yo, yo no sé por qué, cuando la gente le decía en Barcelona, porque yo no tengo tele, ni nada de eso, y le decía a gente, no, no... Ni nada eh, de eso, qué es que... Qué eh, eres, que Rosco me, me, me ha dicho que, que, que hay uno que se Que Pikachu, los, y, y yo cada vez que decía Pikachu la gente se reía. Y digo, pero ¿por qué, joder? ahora ya lo he entendido un poco y tal, ya me lo han explicado y pero cada vez que decía no, no, que le he, le he mandado a ustedes a Pikachu y jaja ja", y, pero coño, pero si lo está sí. haciendo por mí El es un campeón, genifigura, claro, sí, hasta no, las sepulturas. Al final ya me han explicado, no, qué tal, qué plan, ¿Qué? ya un poco, ya. Eh, todavía eh, no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero más el... le he dejado ahí una tele ahí en la <risa> <en, en risa> casa, ahí. Sí. Bueno, pero sin pilas y no funciona, o sea sí, que no funciona, que sigue no sin funciona. saber nada. Sí, sí. Bueno, <risa> bueno Ramonet, vamos a volver ahí? un poquito a tu, a tu movida, pues porque igual por la lejanía de la que vienes, pues igual con Rosco ya tendremos opción de volver a, sí, sí, sí. a esto, pero vamos, vamos a hablar un poquito de Ramonet. El disco bálsamo de Tigre es el último que has hecho y es del 2011. O sea es que del 2011, sí. Aquí ya está pasando ya más tiempo. No aguanta. Eh, ahora en cuanto vuelva Marcel tengo ya enfilado, adelantado, avanzado un poco, avanzado un tercer disco, pero ya es prematuro un poco hablar de ello. Pero bueno, sí. Ahora en cuanto llegue, digamos que ya están las ideas desde la gira y hasta y cuando llegue a casa. Claro, pues ahora A ver si esta entrevista te va a trastocar tus ideas porque igual vas a empezar a hacer un disco primero con cuatro canciones que luego son cinco <risa> luego siete, luego nueve no, peor, no, no, Yo no. soy peor que eso porque hago un disco con diez canciones y luego de las diez canciones las quito y pongo otras diez ¿O Es, o sea que... es un artista <risa> con mucho carácter Entonces, no, no le va a afectar ahí. Mis disparates no le van a afectar no, en absoluto. <risa> eh, Está Lo que es, las ideas están pero todavía Todavía tengo que trabajar mucho. No, pero yo, yo creo que, es que hay que explotar un poco esto, ¿no? Todavía, joder, porque es, son, es música que, que no, no está escuchada, ¿no? Y... Sí, sí, sí, sí desde luego. Lo que pasa es que, claro, bueno. Eh, sí, sí, sí. Ya quisiera yo. Quizás que se quizás sería sí. más necesario mover esto, ¿no? Y sí, sí, lo que pasa es que claro, antes yo... de empezar a hacer otras cosas, ¿no? Joder, porque es que no se pueden estar haciendo maravillas ahí cada Bueno, vamos. Todos eh... los días, tío. Digo yo, no sé. No, no, lo que pasa es que, claro, ese planteamiento ya lo he tenido yo muchas veces de decir, hostia, eh, es que la, da palo que da. Quiero decir, yeah. Y ya el hecho de estar en Donosti tocando para mí es un avance y una maravilla y una suerte. Es decir, el hecho de haber podido venir a Donosti eh, Y ya, ya ya es, ya es, ya es precisamente el, en realidad de todo eso que, que estás diciendo y lo, tal. Lo que, es, lo que es una pasada es... es a, a, mí, a mí sí que me parece la hostia, ¿no? Eh, porque yo eso, cuando, cuando escuché las canciones, dije... Joder, no, tío, sí, no. o sea, este tío, este tío me va a mandar a la mierda cuando le deja no, que venga no, don hostia. Tú qué dices, pringao y tal. No, no, a ver, porque a mí... O sea, a, para voy, empezar... voy a, a 6.000 el no, minuto y no, tal. No. Para empezar... Eh... Y me encuentro con un tío, ¿no? Que que está con sus temas ahí, ¿no?, perdido en el espacio, tío. ¿sabes? Bueno, es que, claro, es que es, es que a mí me han mandado la mierda en casi todos los lados. Es, es una es barbaridad. La cosa. Es decir... Bueno, por ahí llegamos al meollo de la cuestión ya, ¿no? De, ya, ¿qué? bueno, es que, claro, es que no se puede hacer. Yo, el mismo, yo puedo hacer el disco lo mejor que puedo y tal. Lo que no puede ser es que los músicos seamos productores, arreglistas, ya. músicos, oficinistas... Eh, claro, pues, eh, dibujantes, eh, pinta el tabique del estudio, o sea, a los carteles, perros, A los, carteles, ¿sabes? ¿sabes? porque es que no por nada, bueno, sino porque no, pero... todo claro, no lo puedes hacer bien, o sea, y con este disco yo me rompo los cuernos dos años, tres años, a hacer un disco como tanta gente y luego. El disco es que no lo ha querido la gente. O sea, yo es que no, no, no me estoy quejando de nada. Vamos a no, ver, no pero, estoy siendo lastimero. Pero la gente necesita espacio, tiempo... Pero la gente no me refiero al público. La gente quiere decir todas las casas de discos a las que yo le he mandado, ah, todos vale, los managements ah, vale. a las que yo lo he mandado, vale, y vale. todas las revistas a las que yo le he mandado, todas las radios a las que yo le he mandado, que por cierto, algunas sí que lo han puesto y lo han apoyado. Han dicho que tururú Pero el 90% de la gente a lo que yo le he mandado el disco... No lo ha querido y yo no puedo hacer nada contra eso. Ya. Quiero decir, yo no puedo pero hacer pero es, nada. Es eso algo contra lo que cualquier músico tiene que luchar. ¿no? Sí, sí, pero eso. llega el momento que, es, que llevas tres años haciendo un disco. Y yo no me quiero pasar tres años más peleando ya. un disco, ¿sabes? O sea. Eh, precisamente ahí ahí por entra la que... filosofía del el dogma de. Exactamente. Tío, ahí de ahí es disco, donde ¿no? puede entrar mi filosofía, ¿no? Es decir, bueno, pues haz, haz, haz las cosas claro, de la manera porque... más sencilla, rápida, que no te. Que no te suponga un... Claro, eso un era... cáncer de estómago. No, ¿no? No. pues y... eso era hacerlo yo todo. Hacerlo yo. Y, en el y, segundo Y incluso, luego, pues a ver qué pasa, ¿no? A, el y autoedición, sobre todo. Eso, eso es. me encanta, tío. Pues eso es, eso. Por es. cierto, que eso pasa en tu tierra, tío, en Valencia. Mucho. Eh, están los mucho de, los eso de Tenderete, tío. Pues bueno, cada vez pasa más porque los discos ya directamente... Bueno, hay bueno, grupos en Barcelona funcionando a un nivel, digamos, de, circuit, de primera división local y los discos no los llevan a las tiendas, ¿eh? Los discos no los están llevando a las tiendas y están funcionando. Bueno, los caches ahora son ridícul ridículos, pero pero teniendo una demanda, grupos que tienen una demanda y los discos no los llevan a las tiendas porque no les vale para nada llevarlos a las claro. tiendas. O sea, yo justo cuando hice el primer disco fue el momento en el que cayó en picado todo, ¿sabes? Pero bueno, o sea. De hecho, igual incluso no hay que buscar ningún tipo de beneficio, tío, bueno. Porque de hecho no sale. <risa> ya, no, lo que pasa es que, claro, yo, yo, no me, yo no me puedo comprar un coche nuevo cada dos años. Y, y, y un disco nuevo es un coche. Es decir, es un. Din por más que uno ajuste grabaciones ya. y ajuste músicos y ajuste demás, ya. hay unos mínimos para hacer un disco bien, o por lo menos son los mínimos que yo me pongo, y esos mínimos, por aún mínimos que sean, son dinero. Dinero, no, y sí, no hablemos pues... de trabajo y tiempo, porque vamos, si te pones a hacer. Si, Quiero decir, y evidentemente... Es que bueno, yo lo digo en plan gracioso, ¿no? Como, ah, no, no. mira cómo hago y tal, jajaja eh, ja, ja, y tal. Pero no, en realidad cuesta toda una barbaridad. No. ¿eh? Y hacerlo mal cuesta una barbaridad. Si lo quieres hacer bien, es ya un milagro. Tres o cuatro barbaridades. Sí, eso es. Y si Pero... ya quieres contar con gente externa, pues no, en fin. Pues, Pero es gustoso. Y algo, ¿no? Lo que pasa es que es eso. Dices, ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Por ejemplo, lo que buenamente decía Rosco antes. Si tengo ya... 15 canciones ahí guardadas para darles el acelerón final y tal. Claro, ¿qué hago yo? Me, me espero a que haya más demanda de esto. No, no, no. no, no bueno, claro. Tampoco tengo la solución. No, no, me refiero que. Pero, decir, ¿Quién sabe? Tío? Sabes, o sea, entonces Haz lo que debo. Pues, es que precisamente es la misma máxima que estabas diciendo tú antes, ¿sabes? Al fin y al cabo la que se seguido, la que he seguido. Película. ¿Sabes lo mismo que de, de, yo he ido haciendo, haciendo, haciendo, haciendo, haciendo? ¿sabes? Claro. Y, y bueno, y yo estoy aquí, no estoy hablando contigo, lo cual para mí ya te digo que, es, que es un... Exactamente, tío, bueno, a veces surgen... Es un avance y, una, cosas, y son sí. unos días fantásticos y lo estoy pasando super desde bien. Desde luego, si no haces nada, no... No haces nada, no cae no, nada, no sale nada y ya está. El que no, no está, está, no supuesto. sale en la foto. Exacto. <risa> no, no, no, no, no, no es lo... No ese es el concepto. <risa> Ni mucho menos. A mí, a mí no me... A mí una de las cosas que me molestan, por ejemplo, cuando, o sea, cuando he ido a tocar por ahí, a veces... <risa> Por, eh, eso, eso lo voy a decir en, con los hormigones y tal, es que no. no, lo que decías es que de la misma manera que haces un disco y a la gente a la, a, al, al mundillo digamos por alguna manera a las disqueras, a las radios o tal no, no lo aceptan por el motivo que sea eh, cuando vas a tocar muchas veces y ves que la misma gente que te está programando no está Eh, poniendo ningún tipo de esfuerzo en, en cuidar la programación eso me da una rabia tremenda porque eso es un desprecio muy grande para la gente que, que vas a tocar, no hay ni un cartel no hay ni un ampli no hay ni un micro, no hay nada no te han avisado ni antes, no te han dicho nada no han hecho ninguna promoción ni en internet ni en nada entonces eso yo me lo he encontrado más de una vez y eso es lo que realmente me da mucha rabia porque, joder, hostia eso es un desprecio muy grande ¿sabes? O sea, y eso me lo he encontrado más de una vez. Lamentablemente, no, te voy a decir, no más de una vez, que es, puede ser hasta habitual. ¿no? Claro, claro, Joder, por, por, supuesto, sí. por supuesto, por supuesto, sí, claro. Sí. Cualquier músico no, creo sí, yo que sí, tiene sí, una experiencia de eso, ese tipo. Cualquiera, bueno, cualquiera. Sobre, cualquiera, sobre todo lo... ahora que se ha puesto de moda eso de, bueno, vamos a, a ver si le damos un poco de vidilla a nuestro local sí. y dicen, vamos a traer a músicos y tal. Sí. Y, y te presentan, <risa> ¿eh, podéis tocar aquí y tal, ¿no? y Un solar ahí, ¿no? Una esquina <risa> sin nada ahí. Toca ahí y tal. Sí, que, to que tocamos? ¿Qué...? traemos el chiflo la pandereta y hacemos samba o qué no sé por un juego de voces hay ¿eh? algo ¿no? Bueno, pero bueno pero es lo que hay tampoco vamos a ponernos okay, a llorar sí, como sí, locos no, ¿no? Está, están así las cosas y sí, pues, igual nunca pues, estuvieron bien pero bueno parece que está bueno, todavía pero bueno y sin embargo joder han salido un par de conciertos estupendos ahí ¿no? Uh -huh. Con, con toda esta movida, ¿no? Joder, y es ilusionante, ¿no? Sí, sí, sí. Como, sí, sí, sí Joder, luego. qué bien y tal, ¿no? Viene Ramonet, un tipo que ya <risa> sigo flipando con esta. Estamos aquí hablando con Ramonet cuando hace, hace dos semanas era como un, ¿no? una quimera, ahí, ¿no? Una especie de sueño que te haces, ¿no? Y tal. Bueno, pero también intuyes enseguida, ¿no? Eh, el, el propio interés que, que poníais de y la bueno, y, y, y tal, y, pues también hace que yo eso genera también una respuesta claro. quiero decir sí bueno sí, siempre es así verdad siempre es así al fin y al cabo uno tiene lo que da muchas veces ¿sabes? hace falta Entonces... amor mucho amor ahí. bueno interés y ese interés ¿no? ha habido amor aquí y yo desde el primer momento ya te dije que cuando, cuando me dijiste es que no hay un duro digo es que Pero me, bueno, da, me da igual o sea no hay un duro aquí tampoco quiero decir ahí hay, hay, hay, nunca, lo lo nunca lo hubo o sea nunca lo hubo. Eh, bueno, yo sí que conocí el modelo antiguo y sí que conocí un grupo que generaba y todo lo demás y tal y plim, plan, plan. Y grabaciones que se pagaban y demás historias. Conocí ese modelo antiguo y conozco el de ahora. Bueno, eh, yo por dinero no, no... O sea, el dinero no es mi No es que a mí me sobre, evidentemente. Creo que a nadie de los que estamos aquí le sobra, pero no es mi referencia. No, no, no, no es mi referencia, quiero decir. ¿Sabes? O sea... Eh, eh, mi disco es igual de bueno igual de malo, venda un montón, que no venda nada. Tenga que venir gratis que tenga que venir cobrando. Me parece igual de bueno igual de malo lo que hago con dinero o sin dinero. Quiero uh -huh. decir, tiene que ser así. Uno no tiene que esperar a que la gente le diga qué bueno es. Uno tiene que saber tener la autocrítica suficiente consigo mismo y saber lo bueno y lo malo que es. Porque si no va esclavo de las opiniones del resto. Y claro, Venga Ramón, déjalo, déjalo. <risa> <risa> ya. No, no Bueno, pues, si le dices... No, no quería decir una cosa. Eh, <risa> eh, bueno, yo, yo personalmente, por lo menos, quiero agradecer ahí al, al, al Boca y a, y a Ondarra porque se han portado de maravilla. Sí. ¿sí? Porque ver, la verdad es que les hemos hablado, ¿no?, de, sí. de un tal Ramón que no sabían quién era y tal, ¿no?, mm -hmm. Y se han prestado, ¿no? Y han dicho, pues venga, joder, vamos a hacer otro... <risa> y además, bueno, <se> hemos hecho... <risa> Qué Necesitamos está. dinero para que por lo menos <risa> venga en, en el tren y, y se vaya. Y tiene que comprar... Bueno, por, por lo menos que para comer que... Tiene que Por lo menos volver. Y joder, al boca ahí diciendo, joder, aquí, bueno, 100 euros y todo... Bueno, 6 más ya ya... <risa> cinco Yo creo que en cierto modo se han involucrado un poco, ¿no? Sí, y, sí, y eso, no, es, desde eso es interesante. Hay verdad. que agradecérselo. Desde luego. Igual un poco por nuestra pasión <ríe> ¿no? desmesurada. Pero bueno, pero ellos también han puesto de su parte, ¿no? Joder, y eso es de agradecer, ¿no? Uh -huh. Porque igual podían haber hecho que no y no estaríamos aquí ahora. No, no más que nada lo digo porque estamos hablando también de los locales que si sí ponen, pero claro, ellos también están hechos polvo ahí, ¿no? Sí. Y, y, y en este caso, pues, joder, les ha parecido todo estupendo y tal, y joder, venir, a hacer, y yo qué sé, tío, y si podemos ayudar y tal. Mm. Muy bien Bueno Yo estoy mirando el reloj Faltan 10 minutillos Y ya que hemos oído antes Una canción de Ramonet Vamos a ver claro, si Rosco. ponemos Una canción En directo de Rosco ¿No? Hostia ¿Eh? y, y luego ya Le damos el último toque a, a la entrevistilla Puedo ir a mear Venga Se te concede ese deseo Es la edad ¿eh? Sí Mientras tanto Preparamos los micrófonos tú te... Y nada, Qué bueno, y... Se, me se te concede, se te concede, te lo has ganado, ¿eh? la primera a la derecha aquí, eso Bueno, pues estamos diciendo que el concierto eh, será el primero de ellos en el Alboca a las 8, eh, el 26, eh, jueves ¿Cómo lo tenéis planteado? Porque claro, el concierto que disteis eh, en el guardeche, como era con los hormigones, pues no va a ser exactamente lo mismo Que, que, vas, que, es, que vamos a poder disfrutar estos días. ¿no? Tocaremos aproximadamente una hora cada uno y, y haremos algunas canciones juntos. Uh -huh. Ajá canciones de Rosco, canciones mías, de la que más le gusta, yo haré otra canción suya también, entre los dos haremos algo juntos. Cada uno vuestro repertorio y luego algo sí, conjunto. Sí, sí, ah, sí. Qué bonito, ¿no? Sí, claro, ya que estamos, por supuesto... ¿Habéis ensayado para ello? ¿O... Hay que estar estamos de... en ello. Estáis en ello, bueno, Estamos bueno. en ellos, ensayar es de cobardes. Sí, sí, eso dicen. Y de hijos de puta también se dijo Y una mierda, tío, luego hay que salir ahí a... Venga, Rosco, a trabajar, va. Bueno, es que pues vamos pe... a ponerle el micro... ¿Qué, ¿qué hago, ver? tío? Vete, guía, vete pensando. Me echa araña. No, me daña, hostia. Estamos hostia. a ver. ponte los. Ramón, Ramonet. Vai, ponle el ver. micrófono. Hostia, lo voy a cagar, tío. Ahí va, ahí va. ¿Qué va? Entonces, a la noche. Cuando, Cuando quieras. Vaya, tatino Café, bien, ya no es Tino Café, pero bueno, Pachichiquieta, ¿viste? Bala! ¡Vaya! El Cactus, Betiboga, Tanto Félix, Ver, al taller de Rosco, al taller de Laura Esteve, a Pechabaña, y al final. Que es el cementerio, esto para morir. Dicen que soy de por allí, de un pequeño pueblo cerca de Tafalla, que para sobrevivir tuvimos que venir a la calle a Mechagaña. Gloria a la universidad que no tuvo lugar para los hijos del franquismo. Dicen que la revolución la hace gente normal, harta del ostracismo, y es que. Ay ay ay ay ay ay ay, vivo yo. Ay ay ay ay ay ay ay, ay ay ay ay ay ay ay, vivo yo. Ay ay ay ay ay ay ay, vivo yo. La la da da da dum, da da da da pam, da da da da da da da da Que dicen que con el amor, si no existe dolor, no sirve para nada. Parece ser que el aburrimiento es la máxima causa de mortandad. Dicen que el gran barrio de Guía se parece cada día a lo más de Berlín. Deja que me lo piense que hace bastante tiempo que vengo por aquí yesque A ja ay ay ay ay vivo yo yup. ay ay ay ay ja ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ja ja ay ay ay ay ay ay ay la la la, la la la ay ay ay ay ay ay ay Barabara, barabara, pan, barabara, barabara, barabara, barabara, a tanto creativo de casa quizás esté este? Yo también reflejado en ese libro de artistas de barrio, de artistas de barrio. Porque ay ay ay ay ay ay ay vivo yo ay ay ay ay ay ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vivo yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vivo yo. La, la, la, la, la, la, vámonos. Vámonos, qué bueno. Con intro incluida, ¿no? Con intro incluida, eso es. A ver, ahora bueno, un homenaje al barrio. Sí. No sé si se lo merece, pero así. Bueno. Dicen que somos de Berlín, deja que me lo piense. <risas> Bueno. Dicen que somos como Berlín, deja que me lo piense, ya lo dice todo. Ya. Papá hombre. Oye, pues al igual que le he dicho a Ramonet, gracias a ti también por, por Ay, esta no qué, tío, actuación un, un en directo. Placer, un placer. Emo, emociona mucho. Ha sido un placer. Bueno, pues yo ya os lo venía anunciando, que quedan como cinco minutillos Maldita nada más. Sea, parecía que iba a ser más largo. Parecía que iba a ser más largo, pero vuela el Se tiempo. Ha y espera que te subo a ti, tu volumen. Ahí estás. Se ha pasado volando. Ahí, ahí. Bueno, pues vamos a... Reincidir en el dato del concierto, ¿no? que al fin y al cabo es lo interesante. Sí, ¿no? sí, sí. Hay que vender. Mientras has ido al bater antes a mear con los nervios de la actuación en directo y tal, <risa> sí, estábamos me, hablando. Me estábamos hablando de que. Estábamos hablando eso de, de los conciertos, que ibais a hacer alguna canción en, compartida, luego sí, cada uno su repertorio. Sí, pero, pero gracias al, <risa> a la agenda tan apretada de Pikachu, no tenemos tiempo para ensayar sí, ni para nada. <risa> Pikachu es como Elizabeth Taylor, tío. <risa> Pikachu, déjanos mañana, tío. Déjanos un rato ahí. ¿Os ha llevado a la isla ya? Sí, sí bueno, a pero a mí hemos ya hecho. Me, me hemos programó hecho una semana entera, nada más bajé del tren ya. <ríe> Qué peligro. ¿Qué, y os falta mucho, claro, todavía. Bueno, yo, yo me voy a ir sin despedirme cuando me vaya, porque no vaya a ser que me toque el mes entero ya. Esto termina el viernes. A Pikachu, no, a, a Ramonet, no nos lo quedamos aquí, <ríe> ¿El ya, viernes claro. termina y vuelves ya para, para Barcelona? Oh, el viernes sí, sí. El sábado o domingo ya marcho. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues eso. bueno, de, de todos modos eh, tenemos la intención de hacer alguna canción juntos, ¿no? Sí, Ramón, sí, sí esto ¿eh? lo he dicho. Sí. A ver, necesitamos sí. simplemente un, sí, sí. un momento de calma. Necesitamos aprendernos Pikachu. ¿Vale? La... ¿Vale? Se lo he dicho, ¿Vale? se lo he dicho, ¿Vale? lo dicho ¿Vale? a Conoz. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿sí? mañana, mañana, yo voy con él a poner carteles. ¿Vale? Me, os lo quito. Os te lo, lo quito una horita o dos y ahí tenéis tiempo. Gracias, gracias. Sí. Seguro que ya ha puesto los carteles antes de que quedes con él. No, no, no, no, no. mañana tenéis un par de horitas libres. <risa> bueno, ah, pero pues monstruo, os nos lleva sí. a buenos sitios. ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí vamos sí, a decirle sí, que no. Sí, bueno, ya lo mataremos ¿eh? cuando acabe todo. Bueno, eh, Alboca al día 26, pone que a las 8 más o menos, era por ahí. Sí, sí, sí Entrada gratuita. Sí. En, el, en Alboca tampoco es un bar muy grande como para ya, que. Bueno, a ver si después no, no sé del exitazo de, de la audiencia de este programa de hoy, a ver si se va a petar aquello. Pues quién sabe, igual nos empotran ahí en la reja de la ventana. Uh -huh. Pero bueno, bueno que... no sé. <risa> ¿Cuánta gente ha habido? ¿Público? De, en el Alboca no sé cuántos entrarán, pero vamos. Que, que no vayan en exceso tampoco. <risa> y que luego, se moderen. Y en el hay dos días. a veces se va a caer el muro ese al final. Ondarra, hay, hay dos días. El Ondarra sea, es un poquito o sea, más, sea. más grande, igual, ¿no? Si sí. a Alboca no vayáis todos el primer día. El muro sea. de delante está, está flojo. Yo ahí, <risa> Además, Cabaluca, eh, posiblemente, posiblemente en, el, eh, en el Ondarra los hormigones parece que se están animando y, va a tocar, y seguramente irán y tocarán también. O sea que el, lo del Ondarra igual va a ser un poco más festivo y tal. Hay calentón entonces. hay calentón, sí, sí, ha habido calentón. Calentón increciendo. Sí. Y lo que al principio ha sido como wow, wow va, pasamos y tal, ahora todo el mundo quiere apuntarse al <ríe> a, la, a la historia y tal. Bueno. Pues que, que se apunten, claro, ¿no? Hombre, claro ¿Eh? ¿Que sean Sí, sean bienvenidos, sí, sí, sí, Por voy. supuesto Por supuesto, hombre Bueno, yo para no? terminar la entrevista Y el programa ya Porque ya os digo que sí. quedan pocos minutos eh, Vamos a coger del disco Bálsamo de Tigre de Ramonet eh, La canción que él elija Para dedicarse a nuestra audiencia Uy, la leche A ver eh, Mira Una que a mí me gusta Que es eh, Cuatro Esquinas, por ejemplo Cuatro Esquinas, que es la tercera Temón, temón Temazo Así como para dedicada al, al marcianeo de guía que he conocido todos estos días. Irrepetible, irreversible. Bueno, ¿para quién hay cárcel, tío? ¿No? ¿Cómo que no está, está? ahí en bueno, Martutene. Eh, nos, está ahí está, nos están está, enviando un mensaje. Está tío, lo tenéis encarcelado. Hay un, hay un nivel de conciencia cósmica superior en Eguía guía, que lo he podido comprobar yo ¿eh? uh -huh. estos días. Entonces, bueno, esta canción yo creo que les va que ni pintados. Ellos lo saben quién son. Muy bien. Bueno, pues eh, Rosco, muchas gracias por haber venido. Era la primera vez que venías a la, la sí, radio, sí, pero esperemos sí, sí. que no sea la última. Me ha encantado, me ha encantado. Además, además tengo el taller de pintura aquí al lado, tío. Aquí al lado. Puedo venir cuando quieras. ¿eh? Cuando quieras. A tomar un café. <risa> claro. Y charlamos. ¿sabes? Y es la nevera siempre tío. está haciendo frío, así que... Bueno, lo del café, ya sabes que era una metáfora. <risa> Pikachu Caricasco, gracias por venir sí. y por haber traído a Ramonete y a Rosco estos crack. días a tocar en Donosti. Mm -hmm. ¡Qué crack! Mira. Y, Ra y Ramón, Ramonet. ¡Millasker! ¡Millasker! Eh, ¡Suerte con tus discos, con tu trabajo del próximo disco que vaya a salir cuando salga! ¡Uy, madre de Dios! Y, <risa> y suerte también estos días con las actuaciones. Esperemos que vaya gente, lo disfrute y lo paséis todos muy bien. No, o lo, lo pasemos todos muy okay. bien sorteo una va, va todo de cine va, va estupendo todo sí es cierto va a ser o no sí espero ir por lo menos el viernes yo creo que. el sábado el, joder, ya diré. el jueves yo pienso que sí Perfecto. el sábado el sábado no el jueves sí <risa> pues muchas gracias a ti también desde luego cómo no y si algún día vuelves por aquí pues las puertas ya sabes que están abiertas Pues en Barcelona y estoy igualmente lo mismo. muy bien ¿No? Ramonet bálsamo de tigre este es el último disco que tenemos de él y ha dicho que vamos a E eh, escuchar nos lo recomienda cuatro esquinas con esta canción eh, abestionekin bestionekin a burtuco de aste artero a marte de taticama bitara yanja punki rachayoa susen susenean yanja eh, kun irati euskaldun librea urrengo astean gaelo y dugu gure formato normal en vuelta tu cogera gorkoani rachayoa berezi zango dugu Ellas. eta bueno va Gogoratuz, eh, o Os tengo una al Taberna, no guitas Aspian, e, os tira la Hondarra Clubean, Baron Rosco, eta Ramonet. Con certueta Gurco y Ranchio y Averes y Zanda. Veraiye que meni zandy gutu bulanik. gracias a todos por haber estado aquí. Millersker Suriere. I eta cuatro e, esquinas Ramonet, Andoloin, Gur.